Desilusionar A veces maltratar No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Hola, somos los chicos de Che Barracas Esta es la radio 99.7 Blog Che Barracas.blogsport.com.ar Página Facebook FM, FM 99.7 Che Barracas Twitter arroba Che Barracas Correo electrónico FM Che Barracas Arroba Sendmail.com Estoy con Benjamín Roti em... ah, sí, bien. Leti Mara Liz Liz Depido de Romi llaman Romeo. Es un placer conocerla. Qué bien te ves, te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted, si ha hecho algo travieso alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a pelar. Te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, adre, te lo no has sumido, ¿qué dirías si esta noche te sed Hola, soy Benjamín, estoy en la radio y voy a contar una película con Maga y con Lety. La, la película se llama píxeles Se trata de cuatro chicos que... Y una chica. <ríe> que viajan de chiquitos, eh, juegan a videojuegos y... Esma Pacman echo. ¿Y qué pasa? Y, y a lo último cuando crecen eh crecen el vídeo, el videojuego como si se vuelve a eh, radiar. Y los tres son eh, ponen autos como los colores de los fantasmas de puedo de fantasmita. Lo que acá es que me Pac-Man. Pas, ¿Y le gustó? Sí, sí mucho. Sí. ¿Algo que no les haya gustado? No, mucho. Y la habían tres de tal. A mí no me gustó el chiquito que <ríe> que haga trampa. Todo tan rápido que no dejaba jugar. Que lleva mi hermana de 10 años A verla al final sí, sí. sí Mada, querés contar Ahora vamos a hablar de partidos De Básquetbol y de Fútbol eh, Huracán y River Metieron, empataron Uno a uno Y Básquetbol, eh, Argentina está ganando Y va por el cuarto juego ¿Cuántos partidos ganó ya? Cuatro. ¿Y a dónde pasa? Al... Al la a vez. la segunda vuelta a hola bebé ya que contigo no sirve la vie y tegré muy sabia pero más acá él te lo digo mu yo sé que acabo en conocerte y es muy rápido para tener yo lo que quiero es complacererte tú tranquila de de llevar dime si conmigo quieras entrar mensura que se ha vuelto una locura y tú estás bien me puedo contener. Dime si conmigo quieres ser travesura. Que se ha vuelto una locura. Y tú estás bien dura. No me puedo contener. haciendo yo no te estoy mintiendo no hay un detalle que a mí se me cape de tu cuerpo vi cuando te pones a hablar mi mente da imagina tome el momento el lugar Perdoname si te molesto, o si te sueno muy directo. Yo soy así, yo siempre digo lo que siento, pero presiento y eso va a suceder, que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placeres. más lo que me pidas te lo voy a dar, y si te pido no digas que no, vamos a olvidarnos del teléfono. ¿A dónde llego? Tú dímelo. Lo que yo te haga no vas a olvidar, como te día de de si entra que se ha vuelto una locura y tú estás bien dura no me puedo contener Dime si conmigo quieras de entra que se ha vuelto una locura y tú estás bien dura no me puedo contener no me puedo contener. que contigo no sinla la vida y tecree muy sabia pero vas a caer te lo digo mu quiera yeah. yo sé que acabo de conocerte que es muy rápido para tenerte por lo que quieres complacerte tú tranquila de llevar dime si conmigo quieras entrar mesura que se ha vuelto una locura y tú estás bien dura no me puedo contener conmigo quien era centra que se ha vuelto una No es límite, pero... Nosotros seguimos creando... Esta poesía es una parte de la canción de Enrique Iglesias y Nicky Jam, El Perdón. Te estaba buscando por la calle gritando, esto me está matando. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta. Yo te yo te jere, juré. juré a ti eterno amor. Y ahora otro te va a... Ay, te da calor. Te da calor. Y por eso pido perdón. Muy bueno. Es así. O tenías algo perdón. Ay, ay, ay. Sí. seguimos creando. Mi vecinita le gusta lo que y que la veo anda con su celbesita. Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita porque media libera la chamaquita. Su colección de playero, pero en su carro siempre anda con lo nuevo Ahora vamos a jugar algunas adivinanzas. Desde hace miles de años hemos transportado al hombre ahora nos lleva escondidos en el motor de sus coches que es ee yeah. yeah. yeah. yeah. si sí, sí, que si sí, que es. no es cama ni es león y desaparece en cualquier rincón lo estoy pensando Oruga ¿Sí? ¿Sabrugoso? ¿Sabrugoso? No ¿E La artija Tampoco Víbora Camaleón ¿El Sí Es, es un camaleón ¿Qué? Correcto Profe, pero tienes que decir La nena No voy a preguntar ¿Alguno quiere contar un chiste? El que quiere puede contarlo ahora ¿Qué le dice un balde a otro balde? ¿Qué le dice? Estamos de balde. Muy bien. ¿Qué le hizo un limón a otro limón? ¿Qué? Limontito. Ah. ¿Alguno tiene alguno más? Están listos para el ca el... Ya, okay. Me no, no, no, okay. dicen cara y yo digo, okay. Le ah. digo, "Chicos, de nadie vamos a cantar, ¿eh? Ya te temiendo, es un pecado Mirar como te digo Está prohibido Colocarte como quiero Es un delito Ya no sé qué hacer Para que estés bien si apaga el sol Para encender tu amanecer Hablar en portugués Aprender a hablar francés o bajar las lunas a tus pies yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas cantar para calmar tus miedos quiero que no te falte nada yo solo quiero darte un beso y llenarte con mi amor el alma llevarte a conocer el cielo quiero que no te falte nada Si el fuera mío te lo daría Hasta de mi, mi edición la cambiaría Por tant y tantas que yo haría Pero junto a mi en la vida noticias uh, Ya no sé qué hacer para que estés bien te apagar sol para encender tu amanecer hablar en portugués aprender a hablar francés o bajar la luna a tus pies yo solo quiero darte un beso y regalarte mil mañanas canta para cantar tus miedos quiero que no te falte nada Solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas tan para, para cantar mielo quiero que no te falte nada Yo solo Yo quiero, quiero darte un beso chau, pudo bailar con nosotras. 99.7 Quiero que no te llevas, no te llevas nosotras seguimos creando. són de